Director de Cultura Municipal Sergio Ibaceta, buen día. Buenos días, j u a n p a b l o ¿Cómo andas, negro? ¿Bien? Bien, bien, bien, estoy bien. Bueno,、eh, consulta puntual, pero después、sí. hablaremos un poco de todo.、Eh, se ha recuperado la sala Mareque, así lo difundió el propio municipio. Recuperado, ese verbo eligieron. ¿Por qué? Recuperado porque en la anterior gestión se concesionó el espacio que. Históricamente, quienes recuerden, era un lugar de exposiciones artísticas, de muestra, s de encuentro ¿no? del arte y la cultura. Y luego, inexplicablemente o, o explicablemente, se concesionó para una confitería,、eh, situación que generó un conflicto con las trabajadoras y trabajadores del, del lugar, por, inclusive por la forma poco clara, En que se concesionó el sentido en sí mismo de, de generar una confitería que, que venda hamburguesas y pizza en, en, en un lugar que tiene las características de que tiene una luminosidad que da、eh, natural, que da hacia, hacia la calle, hacia la vereda, por donde t r a n s i t a las vecinas y vecinos de Santa Rosa y que no solamente pueden ver arte, sino que era parte de un hábito cultural. Este, venir, observar, estar y, y generar dentro de, del ámbito del Centro Municipal de Cultura esto de, de respirar arte, cultura, movimiento.、Eh, entonces recuperar un espacio es simbólico en sentido que también tiene que ver con esto de recuperar、eh, la, la participación del Estado en las distintas áreas o segmentos fundamentales de la sociedad.、Eh, En contraposición de una visión que, que era deslindarse no de áreas este, vitales y bueno se concesionaba se privatizaba se pensaba en terceros y, y, y se de, de, dibujaba tal vez intencionalmente el rol y el significado del estado ¿no? en, en, la, en la promoción de la cultura y, y bueno y todo lo que eso conlleva entonces Recuperar la sala para nosotros, por eso le dimos tanta, tanta importancia,、eh, tiene un, un valor simbólico importantísimo. Así que nos parecía que era una, una, una noticia excelente、eh, para transmitirla a la sociedad, a la comunidad, inclusive a, hacia los mismos trabajadores y trabajadoras que, n i bien llegamos a la gestión, nos decían que es una vergüenza que esto esté ahí, que no tenga movimiento, que se haya perdido este lugar. Y, Y qué tanta lucha, bueno, creo que estamos、eh, cumpliendo bueno, una, una, una demanda、Bien. que no solamente surgió de nosotros, sino de, de, de quienes realizan y, y hacen la cultura acá en nuestra ciudad. ¿Esto ya está hecho práctico? ¿Se va a hacer práctico? Bueno, el 26 de julio se celebra un aniversario d el Centro Municipal de Cultura. No sé si va a ser ocasión para que se reabra de alguna manera la sala o ya está、eh, utilizada como corresponde. Mira, no, todavía en este momento la estamos acondicionando. Porque imagínate, ahí funcionaba una confitería, r o t i s e、eh, r í a Ahora estamos sacando, como decíamos, los stickers de hamburguesa, d e pizza, del omito. De... Estamos acondicionándola, habrá que ver a ver qué, qué luminosidad artificial le podemos dar también.、Eh, tan... Sucede、eh, con esta situación de pandemia de que hasta tanto no se establezcan los protocolos. Correspondente o pasemos a otra fase final para, para hacer exposiciones donde la gente pueda desplazarse, mirar. Bueno,、eh, vamos a esperar ese momento, digo desde el punto de vista institucional, para habilitarla como realmente o para gestar una muestra. Pero ya seguramente sabiendo que va a estar esa sala, va, va a empezar a mover、eh, quienes son los hacedores de cultura. De la ciudad, parece bueno, tenemos ese lugar nuevamente y vamos pensando cómo lo podemos llenar, cómo lo podemos habitar.、Eh, el día del aniversario, seguramente realizaremos, tal vez hay algunas proyecciones, es la idea, de, de distintas, distintos videos de contenido que hemos realizado en estos meses de gestión este, para que la gente que transite por la calle pueda verla. Así que, bueno, esa sería como una, una novedad. En、Bien. eso estamos viendo. Bien, y Sergio, te pregunto: en este contexto de, de, de pandemia, de cuarentena, ¿cuál es el funcionamiento、eh, del centro cultural? Los talleres, sabemos que más vale se ha paralizado un poco esa actividad por, por este, obvias razones, y a la vez, z、eh, ¿Qué nuevas herramientas o desafíos están apareciendo? Vimos que la semana pasada comenzaron los recitales vía streaming desde el Teatro Español. Trazanos un, un panorama de la situación. Mira, nosotros estamos hace dos, dos meses atrás queriendo resolver este tema de, de del streaming. Por suerte se, se pudo generar los protocolos necesarios.、Eh, Y para que la semana que pasó pudieran actuar ahí en el teatro español los caldenes、eh, y esta semana este viernes se va a generar un nuevo streaming e s a á b e r organizado directamente por nosotros por la secretaría de cultura y educación con que esto que el otro y larva y p e c e que son los rateros、uh -huh. eh, y esa va a ser una de las formas que van a h a c e r la vía streaming no、eh, la queremos hacer en, en un lugar que es icónico que es el Teatro Español,、eh, para bueno, para en este contexto、eh, empezar a realizar acciones. Y los talleres y las escuelas, que serían las tecnicaturas de cerámica, de música, de danza,、eh, cuerpos artísticos acá del municipio, hasta ahora están ahí esperando un protocolo final porque para aperturar así que eso no, no está en funcionamiento s í mediante clases virtuales no de manera particular y las tecnicaturas los talleristas pero bueno también hay que generar un gran debate somos conscientes de lo que significa el exceso de virtualidad no、eh, Que también nos presenta un, un problema, que nosotros somos conscientes de que hay como una saturación. Entonces,、eh, nosotros mismos también vamos a ir moderando qué es lo que subimos, porque a veces hemos generado un montón de, de realizaciones, ¿no? Y se han perdido en, en esta cantidad de. de Demuestras que hacemos, n o porque bueno, entonces estamos tratando de priorizar q u é mostramos porque es mucho. Bien. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, una de las cosas muy importantes que se hizo como gestión y que tal vez pasó desapercibida、eh, fue cuando recuperamos、eh, el programa de terminalidad educativa que se había dado de baja en la anterior gestión. Por eso hablo de, de distintas visiones del proyecto. Terminalidad educativa, Para que las trabajadoras y trabajadoras municipales que no tuvieran el secundario completo o la primaria, era un programa fantástico que se desarticuló, ¿no?、Mm. Como así también se concesionó esta, lo de la sala este, y un par de visiones que, que nosotros desterramos y donde decimos que, bueno, que el Estado tiene que tener una presencia. O sea, que hay que hablar mucho de esto. Sobre el rol del Estado. Creo que también es otro, parte de otro debate que nosotros queremos instalar. Muy bien. Sergio b a c e t t a muchas gracias. Si quieres agregar algo más sobre estos temas o algún otro, por supuesto que te escuchamos. No, simplemente a quienes este, estén interesados en todo el desarrollo de actividades que gestemos desde la Secretaría de Cultura y Educación y las distintas direcciones, la Dirección de Cultura, la dirección de educación que visiten las páginas de Facebook donde nosotros estamos constantemente mostrando、eh, lo que estamos haciendo, ¿no? Distintas intervenciones de acuerdo a, a, al estado de la situación. Entonces, a, a partir de ahí, quien esté interesado van a ver que hay una acción constante y bueno, de ahí surgen los vínculos, ¿no?、Eh, inclusive decirles a. Está todavía vigente el registro de distintos artistas que están anotando, ya sean músicos,、eh, teatristas, gente de movimiento, visuales, etc. é t e r a Para nosotros tener una base de datos para hacerle s llegar distintas propuestas, capacitaciones, cosas que en, este, en esta situación de pandemia、eh, nos parece oportuno. Eh, democratizar esa información y compartirla. Gracias de vuelta, Negro. Bueno, muchísimas gracias y saluda a todo, todos los oyentes de, de la radio. Dale. Sergio Ibaceta es el director de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa que ha recuperado para la cultura y el arte la Sala Mareque, que era una r o t i s e r í a un bar.